Que más veces he ido y que más he disfrutado porque cada rincón tiene algo que descubrir así que os invito a entrar en espacio misterio y acompañarnos o vienen los congresos o vienen las rutas o vienen los viajes ofertas para todos acompañados de nuestros expertos así que ya lo sabéis espacio misterio punto com espacio misterio .com. ahí está toda la información sobre estos congresos sobre estos eh, viajes y sobre muchas cosas de las que hablamos aquí en cosas del pasado con laura falcó la presidenta de prisma publicaciones en el grupo planeta. Laura,